Tendrás que acostumbrarte a caminar solo, tienes que levantarte solo, ser capaz de tomar grandes decisiones por ti mismo, perder peso por tu cuenta, hay un sinfín de objetivos que tienes que alcanzar tú solo, a menudo hay gente que se aísla sanamente para prepararse, condicionarse, educarse y salir fortalecidos. Tienes que entrar en ese espacio de trabajo donde puedes hacerlo por ti mismo. No importa si es en la oficina, no importa si es en el gimnasio, no importa si es en la cancha, no importa si es en el campo, no importa en qué escenario estés, tienes que llegar a ese lugar donde no necesitas la atención, no necesitas el reconocimiento, no necesitas elogios. Solo quieres trabajar y la próxima vez que salgas a la luz, la próxima vez que aparezcas, se acabará el partido. Si me arrojas a los lobos, volveré, liderando la manada. Un lobo está dispuesto a dejar atrás su manada y encontrar una nueva. Ha llegado el momento y debemos adoptar la mentalidad del lobo. Ser implacables. Resilientes. No rendirse nunca no mirar atrás... Sé lo que se siente estar quebrado y despedazarse... ...pero tienes que silenciar las voces en tu cabeza que te dicen... ...necesitas un atajo, necesitas hacer trampa... ...elimina las voces negativas que te perjudican... ...busca un espejo y repite... ...hoy lo he logrado... <risa> ...hoy lo he conseguido... Voy a lograrlo, voy a crearlo, voy a construirlo. Lo que tengo es todo lo que necesito. Los recursos van y vienen, la gente va y viene. Pero yo tengo una visión y tengo la disposición, tengo la determinación y la disciplina para alcanzar mis objetivos e ir por más. ¿Puedes hacerlo sin llamar la atención? ¿Puedes hacerlo sin la afirmación pública? Puedes hacerlo sin que la gente te diga que lo eres todo para ellos, sin que te aplaudan y te digan, eres genial, eres asombroso. ¿Puedes hacerlo solo? puede ser tu propio motivador? puede ser tu propio combustible? ¿Puedes decirte, soy suficientemente bueno? Todo lo que tengo es todo lo que necesito. Creo en las amistades y en asociaciones, en colaboraciones, en el consejo y el asesoramiento. Pero hay algunas cosas en la vida que vas a tener que hacer solo, Hay algunos escenarios en los que vas a tener que aparecer y no irá nadie. Nadie vendrá a salvarte, nadie te ayudará, nadie va a mostrarte un atajo. Tienes que resolverlo por tu cuenta. La mayoría de veces, nadie va a alimentarnos. Vas a hacerlo tú mismo. ¿Quieres perder peso? ¿Quieres alcanzar tu objetivo, tu meta? ¡Tienes que trabajar! Tienes que alimentarte con la comida necesaria Para tener el cuerpo que quieres No se trata de intentarlo en solitario Sino de asumir la responsabilidad Y darte prioridad a ti mismo en primer lugar En muchas situaciones nadie va a aparecer Todo depende de ti Busca un espejo ahora mismo y repite, todo depende de mí, todo depende de mí, todo depende de mí. Cuando vaya por este título, tengo que obtenerlo. Cuando vaya por esta certificación, tengo que conseguirla. Tengo que ser fuerte, tengo que condicionarme, tengo que educarme, tengo que salir de la cama, tengo que ir al gimnasio, tengo que comer sano. Nadie me va a alimentar, tengo que alimentarme a mí mismo. Si me estás escuchando desde el gimnasio, en tu caminata, en tu carrera, si estás levantando, construyendo, creando, imaginando algo, solo necesito que empujes Necesito que creas que no necesitas una guía, que no necesitas las rueditas de aprendizaje Que es tu momento, que es tu turno y que ya no necesitas ayuda Ya no necesitas ayuda en este ámbito de tu vida Empuja como nunca antes lo has hecho Da todo lo que tienes porque ese apoyo no va a estar ahí para ti el resto de tu vida Si quieres crecer un milímetro más si quieres empujar Empuja un poco más fuerte Todo el mundo quiere crecer un poco más Así que hay que empujar un poco más La vida se vive en niveles Y no puedo llevar mi guía por siempre Un guía no puede acompañarme toda la vida En algún momento Tienes que decir Yo puedo Yo puedo ¡Dale! Mírate en el espejo y repite Lo tengo lo tengo. Si tengo que hacerlo solo, lo haré. Porque para cumplir esta visión, para cumplir mi destino, en definitiva, dependo de Dios que puso el sueño en mi corazón y en mí mismo. Con lágrimas en los ojos, con las manos rotas y el corazón encogido, si no hay nadie y estás solo en una habitación, empiezas solo, pero empieza. La ayuda viene. Pero ahora, todo depende de ti. Muchas veces, las personas que querías en tu vida te rechazarán. Y ese rechazo es una protección, es una bendición. Porque es la misma gente que te rechazó, la que te necesitará y la que contará contigo. ¿Cuántas personas has intentado ayudar cuando estabas sangrando, herido y quebrado? ¿Cuántas veces has pedido ayuda y la ayuda era tóxica? ¿Cuántas veces has pedido consejo y el consejo trajo más adversidad? Asume tu responsabilidad. Toma las riendas de tu vida. Necesito que entiendas lo que vales y que dejes de culpar a los demás. Porque nueve de cada diez veces, los que te hacen daño, los has traído tú a tu vida. Así que tienes que reflexionar sobre el pasado, tienes que reconocer el presente y tienes que tener una visión para tu futuro y asumir la responsabilidad y dejar de autocondenarte. Deja de destruirte interiormente, deja de decir una cosa, pensar otra y actuar de otra manera. Como piensas es como hablas y como hablas debe ser como te comportas. Porque tus pensamientos determinarán tu comportamiento y tu comportamiento determina tu futuro. Así que todo tiene que alinearse. Necesitas alinearte internamente. Yo no puedo alinearte. Tienes que tomar la decisión de alinearte. Puedes escuchar un discurso y tomar una decisión, pero cada día tienes que tomar esa decisión. Esa decisión tiene que convertirse en disciplina y la disciplina se convierte en maestría. Y la maestría genera impulso. No siempre vas a acertar, pero tienes que seguir adelante. Cuando empiezas por tu cuenta, posees un poder que pocos pueden manejar. A veces tengo que mirarme al espejo y preguntar... ¿Es todo lo que tienes? Vamos, estás preparado, estás condicionado... Te han golpeado, maltratado, destrozado... Te han dado por muerto... Pero hay más... Porque respiras y sientes... Si puedes sentirlo, puedes seguir... Así que ve más allá... La verdad es que esto no es todo lo que tienes... Aún hay más en ti... Sé que estás cansado... Sé que estás agotado que te han hecho llorar, toda la sangre, todo el sudor, todo el sacrificio, todo el sufrimiento. Sé que querrías abandonar ahora mismo, pero este no es el momento de hacerlo, no es el momento de dudar, no es el momento de renunciar. Sigue adelante, úsalo a tu favor. Ve el dolor como una etapa, ve el dolor como una llama, ve el dolor como una oportunidad me has dado una oportunidad para reinventarme me diste la oportunidad de salir de la tumba en la que me habías metido me diste por muerto pero voy a salir con vida voy a salir más fuerte voy a salir con ganas me dejaste y pensaste que no me sobrepondría me olvidaste me dejaste y pensaste que no sobreviviría pero estoy aquí Y no siempre es la gente, a veces, o casi siempre, es la vida la que te golpeará en la cara, la que te provocará un infarto, la que te causará un accidente. La vida te dejará inconsciente y tendrás que levantarte de nuevo. Aprovecha el dolor, porque aún hay más. ¡Le hablo a esa persona que está hospitalizada! ¡Le hablo a esa persona que perdió a su madre! ¡Le hablo a esa persona que perdió a su padre! ¡Le hablo a esa persona a la que no eligieron en el equipo! ¡Le hablo a esa madre que se queda en casa! ¡A ese futuro ingeniero! ¡A ese futuro empresario! ¡A ese emprendedor! ¡Le hablo a esa persona que ha sido llamada a hacer algo que nadie antes había hecho en su familia! ¡Sé que estás pasando por un dolor sin precedentes! ¡Pero puedes soportarlo! ¡Si puedes sentirlo, podrás superarlo! ¡Ha llegado el momento de hacer lo que nunca se ha hecho! ¡Usa el dolor! ¡Usa el dolor! ¡Usa el dolor! Escucho a la gente gritando. Aún si están en silencio. Me llamaré a mí mismo. ¿Por qué vamos por la vida creyendo que podemos vivir sin dolor, que podemos evitarlo, que podemos soportarlo o minimizarlo? El dolor es como la presión. Y sin presión no hay diamantes. Me pregunto si hay alguien por ahí que me esté escuchando y que esté ya harto de quejarse del dolor. No he hecho lo suficiente. No creyeron en mí. No estuvieron allí. No lo vieron. No no me escogieron, no me dieron el aumento, no conseguí la promoción, ella me dejó, él abusó de mí, mis hijos me ignoran, mis hijos adolescentes me están volviendo loco. Solo me pregunto si hay alguien que quiera dejar de quejarse de todo esto y usarlo a su favor. Imagina que pudieras utilizar el dolor como combustible, que pudieras usarlo como pasaporte. Imagínate que pudieras utilizar el dolor para impulsarte, para condicionarte, para prepararte para las etapas y los lugares donde tienes que entrar, para las mesas donde tienes que sentarte, las etapas por las que tienes que pasar. Y si el dolor te hiciera mejor, y si el dolor fortaleciera tus músculos, y si te hiciera llegar más alto, saltar más lejos, correr más rápido, y si el dolor pudiera ayudarte. ¿Y si todo el dolor no fuera daño, sino más bien ayuda? Porque no habrías rezado como rezaste si no te hubieran herido. No amarías como amas si no te hubieran herido, porque sabes lo que es odiar a alguien. Así que te niegas a ir por ese camino. ¡Usa el dolor! Así como el músico toca su instrumento, Toca tu dolor, siéntelo. Cuando el dolor llegue a tu puerta, cuando la gente intente causarte e infligirte dolor, úsalo a tu favor. A menudo parece imposible, parece una paliza imposible de superar. Pero si puedo sentirlo, significa que no estoy paralizado. Si puedes sentirlo, puedes avanzar. Si puedo sentirlo, puedo avanzar. No estoy paralizado, puedo sentir esto. Es difícil. ¡Pero hay que sacarlo del camino! ¡Cuando la vida te tumbe, recupérate! ¡Ah! ¡Ah! No me quejo porque la vida es ahora más difícil. ¡Estoy celebrándolo porque me estoy haciendo más fuerte! ¡Vamos! ¡Usa el dolor! Tu perspectiva lo es todo. Tienes que verlo de otra manera, tienes que buscar un espejo y ver las cosas de otra manera. Y tengo que proclamar estas afirmaciones y tengo que creer, tengo que creer. Incluso si estoy sangrando, si estoy destrozado, tengo que creer que esto vino a ayudarme, no a herirme. Me hizo mejor, no estoy amargado, soy más sabio, ahora estoy condicionado, ahora veo las cosas de otra manera. Puedo moverme, navegar y respirar de forma diferente, hablar de forma diferente, caminar diferente y construir de forma diferente. No confío en la ira y la venganza desde la abundancia el dolor es inevitable inevitable no puedes vivir sin dolor pero como manejes este dolor definirá cómo avanzas hacia tu propósito, usa el dolor, úsalo para impulsarte hacia la abundancia, para impulsarte hacia un lugar donde tu mera existencia te de vida, usa el dolor no para vengarte, sino para superarte, no quiero que mueras porque querías que yo me muriera, no te odio porque me odies, no quiero que pierdas todo, aunque me quitaste todo, quiero que todos ganen, si pudieras oír mi voz, quiero que ganes. Le hablo a la gente que me ha mentido, a la gente que me ha abandonado. Le hablo a la gente que me ha dejado después que les he dado todo. Te hablo a ti, quiero que ganes, quiero que todos ganen. Así es como sabrás que estás usando el dolor, no para causarlo, sino para convertirlo en combustible. Debe haber una conversación interna sobre tu transformación. Convierte el dolor en combustible, no en venganza, la venganza es para los criminales, no necesito herirte como me has herido, quiero que ganes, porque quiero ser mejor, tengo que ser más grande, ser el mejor ser humano. Ser el que existe, el que da vida, tengo que ser el que puede hacerlo mejor, el que después de que me empujaste por el precipicio, que me echaste montaña abajo, que me hiciste caer de la escalera por la que estaba subiendo, después de que me limpié la sangre de los ojos, escupí todo lo que tenía que escupir y tosí todo lo que tenía que toser, regresé para ayudarte, necesito que todos ganen. El dolor es ineludible, e inevitable. La pregunta es, ¿puedes salir de donde estás ahora? ¿Puedes cerrar la brecha entre el dolor y las promesas? Es hora de enfrentarse cara a cara con el dolor. Mírate al espejo y pregúntate, ¿cuánto más puedes aguantar? Pregúntate, ¿es esto todo lo que tienes? Y cuanto más corras, cuanto más levantes, cuanto más entrenes, cuanto más bailes y más cantes Y cuanto más avances hacia la belleza, hacia la brillantez de tu futuro Más avanzarás y progresarás Y lo harás por tu madre, lo harás por tu padre Lo harás por el que creyó en ti Lo harás por Dios mismo que te puso en este planeta para impactar y dejar un legado Pregúntale al dolor, ¿es esto todo lo que tienes? ¿Es todo lo que tienes? Sé que levantar pesas duele, pero pregúntale a esa mancuerna, ¿es todo lo que tienes? Pregúntale a esa barra, ¿eso es todo lo que tienes? Cuando estés entrenando, cuando estés practicando, luchando con tu oficio, pregúntate, ¿esto es todo lo que tienes? Yo tengo más en mí. Pensaba que estabas vacío, pero te queda un cuarto de tanque. Algunos tienen medio tanque, otros tres cuartos, tú tienes más. Mis creadores de contenido, mis emprendedores, mis músicos, vamos, mis oradores, mis líderes de la industria, mis directores ejecutivos, desde el director hasta el cajero. ¡Hay más en ti! ¡Duele ir al gimnasio! ¡Duele cuando levantamos esas pesas y tratamos de alcanzar un objetivo! ¡Duele! ¡Es difícil, es incómodo y es doloroso! ¡No quiero hacerlo! ¡Estoy sudando, sangro, lloro! ¡Estoy sufriendo! ¡Pero ya he sufrido! ¡Y hay una recompensa! ¡Padre que se queda en casa! ¡Madre que se queda en casa! ¡Abogado, médico! ¡Higienista, escritor! ¡No sé quién eres! ¡¿De dónde vienes?! ¡Pero hay más en ti! ¡Tal vez estés sufriendo! Te estás muriendo por dentro Pero aún te queda vida ¡Les diste todo lo que tenías! ¡Y te dieron por muerto! ¡Sé lo que se siente cuando te dan por muerto después de haber dado todo lo que tenías! ¡Sé lo que se siente! Te preocupas, te esfuerzas, siembras, crees... le das todo lo que tienes y te dan por muerto. ¿Y tú te vas a quedar paralizado o sientes el dolor? ¡La verdad es que si puedes sentirlo aún te queda vida! Cierra la brecha entre el dolor y las promesas, la brecha se cierra, se está cerrando, se está cerrando, la brecha se está cerrando, usa el dolor, usa el dolor, usa el dolor No me importa cuál haya sido tu problema, tienes dos opciones Puedes volverte rencoroso, amargado, enojado y andar cargando con tu sufrimiento. O puedes elegir ser resiliente. Podrías manejar lo que te sucedió, cargar el programa de resiliencia, recuperarte y volver donde estabas antes de tu caída. Detenerte a esperar que la tormenta pase y preguntarte... ¿Qué puedo lograr bajo la lluvia? ¿Qué puedo lograr bajo la lluvia? ¿En qué puedo convertirme bajo la lluvia? Hay gente en todo el mundo que depende de ti. Haz que tus heridas se conviertan en sabiduría con una nueva configuración. Se llama resiliencia. Esto no es una carrera para los más fuertes o más rápidos. Es para quienes se resistan hasta el final. ¡La vida! No es cada día más fácil, ni más tolerante. solo que cada día nos hacemos más fuertes y más resilientes. Está claro que la adversidad, el conflicto, el trauma, no discriminan. Todos conocemos el sufrimiento. No importa cuántas veces te golpee la vida, vuelve a levantarte y dile, ¡Aquí es donde debo estar! ¡Pertenezco a este lugar! ¡Dame lo que es mío! Cuando enfrentamos obstáculos y luchamos contra adversidades y conflictos, encontramos reservas ocultas de valor y resiliencia que no sabíamos que teníamos. Solo cuando enfrentamos el fracaso, vemos que estos recursos estuvieron siempre en nosotros. Solo había que encontrarlos para cumplir el con nuestro destino. Cuando la vida te ha golpeado y te ha hecho pedazos, la resiliencia es ese don y habilidad, es esa disciplina para convertir esos pedazos en una obra de arte. Muchos de los que me escuchan saben lo que es perderlo todo. Saben lo que es tocar fondo, saben lo que es no tener apoyo, saben lo que es que te mientan, saben lo que es experimentar un trauma emocional, relacional y psicológico. Te cambias porque no sabes de qué estás hecho hasta que has pasado por eso. Ya saben lo que se siente al fracasar, ya saben lo que se siente al abandonar, tirar la toalla, no moverse del sofá usar sustancias, depositar su confianza en algún hombre o alguna mujer, quedarse sin hacer nada, pero saben lo que es dar todo lo que uno tiene y esforzarse y perseverar. Si quieres entender qué es la resiliencia, tendrás que dejar de huir en los momentos difíciles, dejar de orar para que pase la tormenta y más bien orar para crecer a través de ella. Deja de evitar la tormenta, pasa a través de ella. A través de lo que pases crecerás. Algunas peleas no se ganan en el primer asalto. En pocas palabras, cuando entiendes esto y lo tienes claro y aceptas el hecho de que hay algunos gigantes a los que no vas a ganarles en el primer asalto, necesitarás mucha resistencia para alcanzar algunas metas. No ganarás un millón con tu primera inversión ¡No darás un jonrón en el primer lanzamiento! ¡Pero la resiliencia te dice! ¡Este es mi lugar! ¡Merezco otra oportunidad! ¡Quiero mi oportunidad! ¡Dame mi oportunidad! Es tu reacción ante las adversidades, no son las adversidades las que determinan cómo será tu vida. Tocar el fondo debe ser la base para construir tu futuro. Cuando hayas perdido todo, Tienes ya todo lo que necesitas. Tu resiliencia dice, lo intenté y fallé. Pero la resiliencia tiene su propia forma de pensar. Ella dice, lo intenté y fallé, lo intenté y fallé, lo intenté y fallé. Lo intenté y de nuevo volví a fallar. Voy a empezar de nuevo, no esperaré hasta el lunes. Empezaré ahora mismo, lo intenté una y otra vez y lo logré. Lo que mucha gente no sabe es que la película Matrix es más, un documental que una película cada vez que Neo necesitaba hacer algo, simplemente le cargaban un programa si necesitaba saber taekwondo si necesitaba saber karate si necesitaba hablar un idioma extranjero, simplemente subían ese programa a la conciencia de Neo, bueno en la vida es igual, hay una programación, todos tenemos programas, no importa si estás en la feria de la ciudad o en una reunión familiar no importa si estás en casa viendo una película o de vacaciones con tu pareja todos llevamos un programa instalado tienes configuración por defecto en tu subconsciente sobre cómo manejar la pereza la ira o la frustración y estos son los diferentes programas que ejecutamos ahora bien debes investigar y mirar dentro de ti y preguntarte qué programas estoy ejecutando porque para muchos de nosotros la pereza es un programa dejar todo para mañana es un programa la ira la angustia la amargura y el resentimiento son solo programas si vas a aferrarte al dolor a la ira y al resentimiento por una demanda por Tu tiempo en la cárcel, un expediente que tienes, un divorcio complicado por el que estás pasando, el trabajo que perdiste o el negocio que fracasó, no importa cuál haya sido tu adversidad, solo tienes dos opciones, ser rencoroso, amargado, enojado y andar cargando con tu sufrimiento o puedes escoger ser resiliente, puedes sobrellevar lo ocurrido, Subir el programa de resiliencia, recuperarte y volver al lugar en el que estabas antes de caer. ¡Levántate! Deja de esperar a que la tormenta pase y pregúntate, ¿qué puedo lograr bajo la lluvia? ¿Qué puedo lograr bajo la lluvia? ¿En qué puedo convertirme bajo la lluvia? ¿Qué puedo construir en estas condiciones? La resiliencia se basa en la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. El futuro depende de tu resiliencia. Tu familia está contando con tu esfuerzo, tus amigos, tus círculos de influencia, tus mentores, muchas personas dependen de ti, nuestras heridas se convierten en sabiduría por nuestra perspectiva. Tenemos un nuevo programa, se llama Resiliencia. ¿Estás dispuesto a perder el sueño? ¿Estás dispuesto a trabajar? ¿Estás plenamente convencido? ¡Estás decidido! No importa cuántas veces te golpee la vida, vuelve a levantarte y dile, ¡Aquí es donde debo estar! a este lugar dame lo que es mío cuando enfrentamos obstáculos y nos enfrentamos a adversidades y conflictos encontramos reservas ocultas de valor y resiliencia que ni siquiera sabíamos que teníamos solo cuando enfrentamos el fracaso vemos que estos recursos estuvieron siempre en nosotros solo había que encontrarlos para cumplir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 ¿O qué debes construir? Es hora de sumergirte en lo más profundo de tu ser. Esas partes de ti que nadie ve. Si te tomas algo personal, se vuelve personal. No es sólo una fachada. No estoy aquí en público solo para hacer que sonrías, me aplaudas, me apoyes, dejes un comentario y compartas mi video. ¡Hago de esto algo personal! Lo que hago en público ya lo he hecho en privado. Por eso te pido que no te limites a gritar en un escenario, a codearte con millonarios o a intentar ser presidente de empresa, inversionista, político, atleta, músico, cantante. Y te pregunto, ¿puedes triunfar en la oscuridad? Si lo conviertes en algo personal, lo que haces a puerta cerrada importa. ¿Cuándo vas a hacerlo personal? Cuando la gente se concentra en lo que parece que nadie ve, en la parte de ti que nadie ve, ¿dónde está tu integridad en privado? ¿Dónde están tus valores tras bastidores? ¿Cómo son tus hábitos tras bastidores? ¿Qué tipo de trabajo haces en privado? Deja la pereza y haz tu mayor esfuerzo. Escríbelo y vuelve a creer. Vuelve a cantar. Graba la canción de nuevo. ¡Estoy hablando con ese atleta! ¡Estoy hablando con ese músico! ¡Vamos! ¿Quién eres? Ese filósofo, ese ingeniero, ese líder intelectual, ese pensador crítico, ese jefe de la industria. Te hablo a ti cuando tu vida personal se alinea con tus objetivos. La autoridad pública ya es tuya. ¿Quieres influenciar? No hablo solo de fama. Hablo de influencia, del poder de cambiar la vida de las personas. ¿Puedes relajarte? Puedes adaptarte, puedes volver a creer, puedes verlo de nuevo, puedes volver a escribir, puedes hacer que esto sea personal no empiece con la gente que te rodea, que empiece contigo mismo y que no empiece con tu pasado Que empiece donde estás ahora y hacia donde vas, puedes mirar hacia adelante y hacer que esto pase Puedes adaptarte y prepárate para lo que viene, hazlo personal, no comienza con todos, empieza contigo porque la gente te dará por muerto entonces, ¿cuál será tu objetivo? ¿Qué puso Dios en ti? Entrégale eso al mundo. Si va a ser personal, hazlo personal. No seas grande solo en público. Sé grande en privado, en lo que haces en la oscuridad. Si yo mostrara tu historia, ¿qué encontraría? ¿Seguiría siendo un ejemplo para el mundo? Si yo mirara dentro de tu closet, si mostrara lo que tienes en tu sótano, si revisara tu escritorio, si revisara todo lo que tienes en tu casa. ¿Qué tan personales son tus objetivos? Todos los días pierdes o ganas terreno. La elección es tuya. Esta vez, hazlo personal. Si vas a hacerlo, si vas a lograrlo, si vas a lograrlo, aunque estés confundido, haga frío y parezca una locura... Vas a necesitar distinguir entre contribución y compromiso Porque son dos cosas muy diferentes Mira todo el mundo quiere contribuir a un objetivo Pero nadie quiere comprometerse Quieres contribuir con la idea de que podría ser algo Quieres contribuir con la idea de que algo va a resultar del sacrificio que has hecho Pero no te has sacrificado No has sufrido no estás comprometido, cuando te comprometes entregas todo lo que tienes cada semana, cada día, cada hora cada minuto, las 720 horas del mes, estás pensando en tu objetivo, incluso en el trabajo. Estás soñando, pensando, proyectando tu visión, escribiéndola, haciéndola que funcione, comunicándosela a los que están conectados con tu objetivo para que se haga realidad. Si puedes verlo en tu cabeza, puedes tenerlo en tus manos, pero antes debo preguntarte ¿Estás comprometido? Me pregunto si eres suficientemente audaz y atrevido, si puedes creer de nuevo en tus sueños, si puedes comprometerte. Mira, si haces el asunto o algo personal, todo cambia. Fíjate que así pasó la última vez con tu novia o con tu novio. Así pasó la última vez con tus hijos. Te dedicaste a tus hijos. Y entonces abandonaste tu sueño. Tienes que comenzar primero contigo y con Dios. Dios dejó un regalo en cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad mostrárselo al mundo. Esta vez es personal. Hazlo por tus seres queridos hazlo por tu esposa, por tu esposo, hazlo por tus hijos, hazlo por las siguientes generaciones cuando mueras que dirán que hiciste si sí, mucha gente depende de ti pero tiene que comenzar contigo y con el que está allá arriba lo que él puso en ti hazlo personal, todo en mi vida respira y come con este objetivo que tengo Tengo que hacerlo personal, comienza contigo, si comienza contigo, termina contigo. No sé dónde estás en el juego de tu vida. Puede que apenas estés en el primer tiempo. Puede que estés jugando el segundo tiempo. No vas a vivir para siempre, no en este mundo. Puedes estar en el primer tiempo. O puede que estés ya en el segundo tiempo. Y esta vez será algo más personal. La última vez estabas apenas repasando las jugadas La última vez solo estabas repasando las canciones que habías ensayado. La última vez seguías los movimientos sin mucha emoción. Te cansaste y estás agotado. Estás acabado y amargado porque perdiste y me pregunto si eres lo suficientemente valiente y audaz si tienes suficiente fe si tienes lo que se necesita la resiliencia para volver a tus orígenes y hacerlo personal llueva truene o relampague sigue insistiendo esta vez tiene que ser personal Aunque sientas que no estás calificado O que creas que no tienes la formación necesaria O que no tienes las conexiones necesarias O que no te conoces suficiente gente Porque tu cuenta no tiene una marca azul Y no eres una celebridad Pero tienes que trabajar duro en silencio Tienes que trabajar cuando nadie te está mirando Y sacrificarte tras bastidores Tienes que tomártelo como algo personal Cuando te lo tomas como personal Tu vida privada cambia Todo el mundo quiere la autoridad pública, pero nadie quiere la disciplina privada. Cuando tus hábitos cambien en privado, cuando tu vida privada comience a cambiar, cuando dejes a un lado las cosas que no te sirven, si puedes hacerlo personal, es personal. No empieza con ellos o ellas, empieza contigo, comienza contigo, así que hazlo personal. Déjate llevar y comienza a hacerlo, atrévete, tú lo vales, eres un milagro irrepetible y no hay nadie como tú en toda la tierra y nunca habrá otro como tú. Tu ADN, tu huella digital, tu modo de caminar, tu presencia, tu autenticidad, eres especial, eres especial y eres necesario. Si estás vivo, tienes otra oportunidad para empezar de nuevo una nueva oportunidad. Levántate y ve por ella. No se trata de navegar las redes sociales y mirar a las personas vacacionando y a la gente que está gozando los mejores momentos de sus vidas. No es eso. Se trata de cómo puedes tú hacerlo hoy mejor de lo que hiciste ayer. Si estás pasando, saliendo o sobreviviendo el peor trauma y dolor de tu vida, Créeme que este es el primer día de los mejores días de tu vida. ¡Levántate! ¡Ponte de pie! ¡Despierta! Siempre hay otro nivel. No se trata de derrotar al hombre o mujer que están en tu misma posición. Se trata de vencer al hombre o mujer que estás viendo en el espejo. ¿Puedes tú hacerlo mejor que tú? ¿Puedes hacerlo mejor que ayer? eso es todo lo que te pregunto, puedes hacerlo mejor, puedes estar cansado, destrozado o adolorido, tal vez alguien te ha traicionado, te ha mentido o abandonado, pero tú te niegas a rendirte, habrá días cuando querrías no despertarte, no tendrás ganas de levantarte de la cama. Estarás cansado de ti mismo. Estarás cansado de mirar la cara que ves en el espejo. Estarás cansado de tu propio cuerpo, del dinero que tienes, de la gente con la que tratas. Habrá días en los que estarás cansado de ser tú mismo. Y tienes dos opciones. Puedes rendirte o puedes levantarte. Este es el día cuando todo cambia. ¡Levántate! ¡Valdrá la pena! Olvídate de levantarte a las 2 de la mañana. Tal vez tengas que perder sueño durante una semana para lograr lo que estás destinado a lograr. Para lo que has nacido, para contribuirle a la humanidad. Y por eso sé que duele y sé que cuesta. Todo lo que necesitas para llegar al siguiente nivel está dentro de ti. Pero si no tienes en cuenta lo que va a costar y si no estás dispuesto a pagar ese precio... NO PUEDES TENER TU FUTURO TUS PALABRAS TIENEN PODER DE VIDA O MUERTE MÍRATE AL ESPEJO Y COMIENZA A HABLAR EN POSITIVO SOBRE TI ESTÁS PROGRESANDO QUIERO QUE HOY SEAS 1% MEJOR DE LO QUE ERAS AYER LEVÁNTATE, TIENES UN DÍA QUE CONQUISTAR LEVÁNTATE Y MUÉVETE, VAMOS gracias Señor por darme un día más, una oportunidad más, otra comida y ropa para vestir mi cuerpo, gracias por esta oportunidad única, si no has sido capaz de levantarte algo dentro de ti tienes que cambiar, ya has sido inseguro por mucho tiempo, has sido incapaz llevas mucho tiempo sin estar preparado, te han ignorado durante mucho tiempo no has sido valorado lo suficiente. Has estado en esta cueva, en esta profunda y oscura prisión de oscuridad, incertidumbre, duda y miedo. Hoy es el día en que sales de tu tumba. En este preciso momento tienes una oportunidad. Aprovechala. Le hablo a esa persona que no para de decir voy a perder peso, voy a ganar más dinero, voy a aprender algo nuevo, voy a hacer más contactos, voy a invertir en mí mismo y día tras día fracasa. Sé que no te sientes a la altura, Sé que tienes algunas dudas y algo de miedo y tienes algo de incertidumbre y odias la imagen que ves en el espejo y la forma en que se ve tu dinero y se ven tus relaciones y que te sigue abandonando la gente a la que le has dado todo sé que te sientes atascado sé que te sientes mal pagado, infravalorado y pasado por alto pero escucha ¡LEVÁNTATE! Este es el día cuando todo cambia. Tienes que hacer lo necesario para manifestar. ¡Levántate y ve tu objetivo! Así que respira hondo. Inhala. Exhala. Es un nuevo día. Controla lo que necesites. Contrólate a ti mismo. Cambia cómo piensas y elimina lo negativo. Punto. ¿De qué estás hecho? ¿Cuál es tu ADN? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Tus habilidades? Vamos, empieza a escribir tu visión. Siente que este es el primer día de los mejores días de tu vida. ¡Levántate y ven tras ello! ¡Estás aquí porque quieres! ¡Estás escuchando esta charla porque quieres! Cada día es un nuevo comienzo. Cada decisión que tomas, te acerca a tu destino o te aleja de él. Algunos de ustedes tienen que tomar todo lo que tienen dentro y abrirse camino para volver a la posición correcta. A veces tienes que buscar dentro de ti ¡Le hablo a esa persona que sigue fallando en su misión! ¡Revisa lo que te ha sucedido! ¡Ten en cuenta quiénes te abandonaron! ¡Las personas que te hirieron! ¡Mira quiénes te pasaron por alto! ¡Quiénes te ignoraron! ¡Tenlo en cuenta! Quiero que te metas esto en la cabeza. Cada día cuesta, y tú lo pagas. Puedes dormir dos horas en siete días, para lograr lo que estás destinado a lograr. Todo lo que necesitas, para llegar al siguiente nivel, está dentro de ti. Siempre hay otro nivel. Aprovecha la oportunidad. Y cada día, cada uno de los días, te da esa nueva oportunidad, si no tienes una lista de tareas hazte una, si no has planificado el día comienza a planificarlo la noche anterior, si no tienes una rutina matutina hazla, empieza la mañana orando y meditando, si no estás siguiendo tu progreso empieza a hacerlo, si no confías ni en tu sombra debes empezar a confiar, si no has identificado los obstáculos si no has identificado la Kriptonita, si no has identificado los problemas, lo que te ha impedido avanzar, identifica todo eso. ¡Este es tu día! ¡Levántate y ve tras ello! Mientras el resto del mundo duerme... ¡Tú estás despierto! ¡Al hecho para alcanzar! ¡El éxito! No empieza por las demás personas. Empieza contigo. Me pregunto cuándo lo tomarás en serio. ¿Estás preparado para darlo todo? Todos desean autoridad pública, pero nadie desea una disciplina personal. Cuando tus hábitos cambian en el fondo, cuando tu vida privada empieza a cambiar, cuando dejas a un lado lo que no te sirve, si va a ser algo personal, hazlo personal. No seas grande solo en público, sé grande en privado. El éxito no siempre tiene que ser llamativo. A veces es necesario estar en silencio y solo avanzar. ¿Estás dispuesto a hacer lo que realmente tienes que hacer para conseguir lo que quieres en tu vida? ¡Tienes que vivir! ¡Tienes que respirar! ¡Tienes que cumplir este propósito! ¡Todos los días! ¡O estarás perdiendo el rumbo o jugando con él! ¡No ganarás nada! ¡Hasta que comprendas lo que significa la lucha! nunca puedes renunciar. Pero tienes que pisar firme en silencio. Tienes que caminar cuando nadie te está mirando. Tienes que sacrificarte en secreto. Cuando te lo tomas como algo personal, tu vida cambia. El éxito es un proceso. El proceso viene antes del éxito. La lucha precede al proceso. Todo el mundo quiere contribuir al destino, pero nadie quiere comprometerse con el destino. ¿Qué tipo de trabajo estás realizando en silencio? ¿Qué puedes conquistar en la oscuridad? ¿Hasta qué punto tu propósito es personal? Esto es lo que llamamos esforzarse y callar. No todos necesitan entender tus verdaderos motivos. No todo el mundo necesita comprender tu propósito. No todo el mundo necesita conocer tu misión. La verdad es que se trata de la pasión, de la disciplina, de la conciencia. ...de la responsabilidad. Así es, damas y caballeros, tienen que ser responsables de sus acciones. Pero ¿están preparados para esforzarse? ¿Están preparados para cavar un poco más profundo? ¿Están preparados para luchar un poco más? ¿Están preparados para dedicar horas extras? ¿Están preparados para dedicar horas extras? En algún momento perdiste el equilibrio, perdiste tu lugar, se volvió frío, muy frío para ti. Y mira, algo de un triunfador es que llueva, truene o nieve, sigue trabajando. Pero tú no te has sacrificado, no has sufrido, no estás comprometido. Cuando estás comprometido, das todo lo que tienes. Cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, durante 720 horas al mes, te dedicas a lo tuyo, incluso cuando estás en el trabajo, estás soñando, estás pensando, estás proyectando tu visión, estás escribiéndola, proyectándola, comunicándosela tus vínculos con el destino para que se haga realidad. Si puedes visualizarlo en tu cabeza, puedes tenerlo en tus manos, pero la pregunta que quiero hacerte es... ¿Estás comprometido? ¡Es hora de esforzarse! ¡Es el momento de luchar! ¡Ha llegado el momento de creer! ¡Llegó el momento de saber! ¡Que tu historia de éxito! ¡Aún está por contar! ¡No te sientes! ¡Para sentir lástima de ti! ¡No te sientes! a esperar a que surja una oportunidad. Depende de ti salir a buscar las oportunidades. Si quieres triunfar, entonces ve a buscarlo. Si quieres ser mejor, sé mejor. Si quieres algo más de lo que tienes ahora, entonces tienes que tener el deseo dentro de tu corazón, ser fuerte e ir con todo lo que tienes. No sé con quién estoy hablando, no sé a qué ha sido llamado, ni lo que ha sido llamado a lograr, ni lo que ha sido destinado a construir, ni con quién ha sido llamado a estar conectado, pero los puntos se conectarán. Cada momento que tienes es una oportunidad única en la vida. ¿Estás comprometido? ¿O solo estás colaborando? La lección es tuya. Esta vez, hazlo personal. ¡Escucha mi voz! ¡Sepan que tienen trabajo por hacer! El trabajo que hagas determinará el resultado al final. Pero hazlo en silencio. Los que necesitan ser parte de tu crecimiento siempre estarán ahí. A los que dudaron de ti ¡Me refiero a los que te criticaron! Simplemente diles... Shh. Silencio... porque no tienes nada... que ver con mi éxito. ¡Tienes que dar el 110%! Llegar a un punto en el que todo lo que tienes que decir es... Shh. ¡No tienes nada que ver con mi éxito! ¡El ruido que estás haciendo no puede detener mi propósito! ¡El ruido que estás haciendo no puede detener mi lucha! ¡El ruido que estás haciendo no puede detener mi rutina! Tu ruido... es vacío. No significa nada... para mi éxito. No lo conseguí de la noche a la mañana. ¡Sí! Pasé muchas noches en vela. Tenía... ¡Sueños increíbles de lo que puedo llegar a ser! Puedes adaptarte, puedes prepararte, puedes volver a creer, lo de nuevo, volver a escribir, hacer de esto algo personal, no empieza con la gente con la que te relacionas, empieza contigo, ni siquiera empieza con tu pasado, empieza con dónde estás y hacia dónde vas, puedes mirar hacia adelante, esforzarte más, entrenarte, puedes prepararte para lo que sigue, hazlo algo personal. Pero tienes que trabajar duro en silencio, hay que hacerlo personal, yo lo hago personal, Mientras están sentados, cuestionándose a sí mismos, queridos amigos, vuelvan a esforzarse. Sean productivos. Mantengan la cabeza en alto. Permanezcan en el presente. Vivan cada momento. Muévanse en silencio. De todo corazón, ocúpense de sus asuntos. Hay que aprender a moverse en silencio. Puede que seas promedio y limitado, pero cada día tienes la oportunidad de tomar decisiones extraordinarias. Y lo que hagas hoy determinará tu futuro. El futuro ¡Es muy caro! La moneda de cambio para llegar al futuro. El puente que construimos está basado en tus decisiones diarias, tus hábitos, tu programación, la forma en que piensas, la forma en que hablas, la forma en que caminas. Sangre, sudor, lágrimas, sacrificio, gente que tienes que dejar ir, sueño que tienes que perder múltiples trabajos que tienes que desempeñar horas y horas de estudio trabajando duro todos los días no es fácil pero merece la pena habrá noches en las que llorarás hasta quedarte dormido habrá momentos en los que querrás tirar la toalla pero sigue adelante tu futuro te lo agradecerá si pudieras oír a tu yo del futuro hablándote ahora te daría las gracias por no rendirte Gracias por no tirar la toalla. Gracias por no permitir que la desesperación, la angustia, la ira, la amargura, los celos y el ego se comieran tu progreso, tu perseverancia y tu capacidad de esfuerzo y resistencia. Yo creo en el futuro. Número uno, debes tener muy claro quién crees que estás destinado a ser. Porque todo el mundo busca manifestarse todos buscamos evolucionar todos buscamos subir de nivel ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿cuál es tu destino? ¿por qué estás aquí? ¿qué puedes hacer hoy para acercarte a la realización de ese futuro? para acercarte a la manifestación del futuro ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás dando hoy? Recuerda por qué tuviste que dejar marchar algunas personas. Recuerda por qué estás trabajando tan duro. Estás luchando, estás empujando, estás arañando y te estás arrastrando en el barro y por aguas turbias. Recuerda por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Puede ser difícil. Puede que parezca imposible en el momento en que descubras por qué estás aquí, vive el resto de tu vida, hazlo. Habrá momentos en los que des todo lo que tienes y todo lo que tienes no sea suficiente. Lucha a través del dolor. Lucha a través de la angustia. Lucha hasta la ruptura. No te detengas. Es la mentalidad de no rendirse. Donde quiera que estés ahora, no es donde vas a terminar. Eres especial y has sido diseñado para cambiar el mundo. Muchos de nosotros queremos tantas cosas diferentes y nuestra vida está llena de entretenimiento y recreación y personas que no hemos valorado. Has evaluado tus contactos? ¿Has hecho una evaluación escrupulosa de todos los que forman parte de tu vida? ¿Son activos o son pasivos? si sí, quieres el futuro expresa tu plan y entonces en el momento que creas tu plan has limado todas las asperezas y eres claro como el cristal tienes este plan este objetivo esta meta con la que tienes que seguir comprometido con lágrimas en los ojos tienes que comprometerte cuando te duela el cerebro vas a estar comprometido cuando no has dormido en varios días tienes que estar comprometido tienes que seguir a través de esta depresión esa pesadez ese cansancio y tienes que aferrarte a la alegría del pensamiento del futuro, de que si terminas este curso, entonces hay una recompensa al final de este dolor. Puede que ahora sientas que no eres capaz de respirar, puede que estés inundado de responsabilidades y parezca que no hay salida. Tienes que estar agradecido por el terreno que has conquistado y cuidar el que tienes conquistado. Celebra las pequeñas victorias. Si seguimos mirando a lo grande, si seguimos mirando al final del juego, si eso es todo en lo que fijamos nuestros ojos, entonces nos desestabilizaremos, perderemos el equilibrio y andaremos desanimados porque no te vas a levantar en un día y cumplir el destino es el proceso el que nos va perfeccionando, son los detalles y los matices, es la canción y la danza entre el destino y el viaje, el proceso y la promesa y debemos aprender a ejecutarlo hoy, danos este día, tenemos que aprender a hacerlo hoy, conquistemos el hoy. no estoy donde debería estar, pero tampoco estoy donde solía estar, así que tenemos que celebrar las pequeñas victorias, esas victorias mentales, las emocionales, las de relaciones, las financieras, las espirituales, tenemos que celebrarlas, celebrar, Y tenemos que ser amables no solo con los demás en nuestro proceso, sino también con nosotros mismos. El problema con muchos de nosotros es que no somos amables con nosotros mismos. Sea amable contigo mismo, puede ser asertivo, puede ser directo, puede ser firme. Pero debes tener un poco de empatía y amabilidad, no solo con los demás, sino contigo mismo. Porque la verdad es que no siempre vas a tener ganas de hacer aquello correcto. Para lo que fuiste diseñado. Por eso tenemos que prepararnos para el camino con gratitud. Pero necesitaremos eso junto con paciencia. El futuro toma tiempo para manifestarse. El futuro toma tiempo porque estás muy bien preparado para obtener los resultados que estás teniendo y hay resultados aún más grandes que estás buscando y para obtener esos resultados, para manifestar ese futuro muy específico, vas a tener que adquirir un conjunto diferente de habilidades, una mentalidad de trabajo diferente, va a requerir que te conviertas en una versión diferente de ti mismo. El siguiente nivel está en ti conéctate, tienes que aprovechar la oportunidad hay tantas oportunidades para que crezcas tantas oportunidades para que aprendas tantas oportunidades para que compartas para que comprendas para que pienses, para que calles, para que hables y tienes que saber cuándo hacer qué el por qué hacerlo está en el paradigma del futuro el futuro tiene un paradigma específico que tienes que ejecutar tienes que caminar en esto vas a tener que cambiar las creencias limitadas y vas a tener... Que empezar a creer sin límites llegar a conocer tus límites establecer tus barreras tienes que conocer tus debilidades y tus fortalezas perdonar dejar ir pues para que cuando aparezcas en el futuro no solo estés donde perteneces sino que seas quien se supone que debe ser Cuando despiertas temprano, estás solo. El mundo puede esperar. Los correos pueden esperar. Los mensajes pueden esperar. La sala de juntas puede esperar. El campo de juego puede esperar. La corte puede esperar. Todo puede esperar y puedo poner mi esfuerzo en aquello para lo que he sido llamado. Puedo centrarme en por qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito sin influencias ni estímulos externos? No necesito café. No necesito alcohol. No necesito un estímulo exterior para empezar mi día. Solo necesito levantarme y ponerme en marcha. Queremos tener éxito, pero no queremos cumplir con la rutina matutina. Me parece increíble lo mucho que deseamos el éxito, pero sin tener estructura. Aparta los dispositivos, aparta las distracciones, aparta los estímulos externos y las influencias y todas las voces y céntrate. Si me estás escuchando, que este sea un momento de transformación y motivación, pero deja que este momento no solo te mueva, sino que te haga actuar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué se me ha puesto en esta tierra? de repente cuando me despierto y el mundo duerme tengo una perspectiva distinta puedo tener mi agenda, mis objetivos y mis metas cristalizados en mi cabeza y cualquier cosa que se aclare en mi cabeza puedo mantenerla en mi cabeza, punto todos tenemos este poder dentro de nosotros esta fuerza de la naturaleza que no hemos aprovechado hay otro nivel, la vida se vive en niveles y estos niveles se desbloquean actuando Mi pregunta es, ¿actuarás y harás algo fuera de tu paradigma? Si vas a borrar programas y patrones, debes hacer algo distinto. ¡Sacúdete! ¡Madruga! ¡Levántate! Es hora de un cambio de identidad. Es hora de elevarte en tus relaciones, en tu salud, en tu mentalidad, en tus enfoques, en tus estrategias. Es hora de entrar en este espacio de innovación. Es tu hora, es tu turno, se acabó la espera, levántate y dedícate a ti mismo. Si me estás escuchando, vamos, vamos, vamos, vamos, ha llegado la hora. A la mayoría no le agrada levantarse a las 3 de la mañana. Hazlo porque no te apetece hacerlo. Necesitas ser quien lo hace aunque no quiera. ¡Pero lo haces porque es tu deber! Todo el mundo quiere potenciar su grandeza interior y todo el mundo quiere ser su mejor versión, pero vas a tener que hacer cosas que no quieres para lograrlo. Y si queremos entrar en esta experiencia transformadora, entonces necesito tener una ventaja competitiva sobre la competencia. En la que digas, ¡Hey, no compito con nadie, solo conmigo! ¡Y lo entiendo! ¡Y lo he dicho! Pero la verdad del asunto es que si no haces algo que el otro no está haciendo, entonces te van a derribar. Si quieres longevidad, si quieres sostenibilidad, si quieres escalar, si quieres máximo rendimiento, si vas a hacer algo en tu legado, si vas a transmitir algo generacionalmente, si vas a ser una luz, si vas a hacer algo que nunca se ha hecho... A veces tendrás que levantarte cuando no quieras. Si vamos a liberar el potencial sin explotar, entonces tengo que hacer algo que rompa los paradigmas bajo los que he vivido. Tengo que hacer algo que anule el statu quo. Lo que vas a descubrir sobre levantarte a una cierta hora, concretamente a una hora que no te apetece, es que eventualmente... Te encantará. Una vez que te animas, una vez que hueles ese potencial, de repente el mundo se abre ante ti. Y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya no son una carga. Simplemente lo haces. Y ni siquiera necesitas un despertador para levantarte porque te despierta tu pasión, tu pasión. Puedes tener 3, 4 horas de sueño y ya estás listo otra vez porque algo dentro de ti está diciendo, tengo que lograr algo. Tienes trabajo que hacer. Así que toma esa decisión de que no hay vuelta atrás. Queremos ser imparables y queremos ser resilientes pero no queremos hacer lo que es imposible para la mayoría para la mayoría las 3 de la mañana suena imposible en su mente ni siquiera piensan en ello simplemente no lo van a hacer se van a levantar a las 7, 8, 9, 10 así que tienes que hacer lo que es imposible para la mayoría para hacer esa fuerza imparable de la naturaleza Soy partidario del descanso, no me malinterpretes. Hay que descansar, necesitamos dormir. Lo entiendo, pero hay temporadas, horarios. Hay salones en los que tengo que entrar, manos que tengo que estrechar, contratos que tengo que firmar, y hay tratos que tengo que cerrar que van a requerir que pierda el sueño a veces. Así que, si creo en el poder del futuro, debo estar dispuesto a levantarme, ábrete paso, haz algo que nunca hayas hecho, empieza el día a una hora en la que sea un sacrificio hasta que se convierta en una obsesión, me levanto temprano cuando la competencia duerme, consigo una ventaja competitiva en el mercado, Consigo paz y tranquilidad y algo de soledad para poder centrarme en mí, acondicionarme, prepararme. Puedo conseguir más levantándome antes. Cuando la gente está durmiendo, yo estoy trabajando. Cuando despiertan, ¡BAM! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! Estoy totalmente inmerso. Puedo salir de la monotonía, puedo salir de lo trivial, puedo salir del piloto automático y entrar en esa poderosa fuerza impulsora en mi interior para ayudarme a liberar todo mi potencial, ¡PUNTO! Levantarme temprano me pone en contacto conmigo mismo, me pone en sintonía, me pone en movimiento, me empuja a la acción, donde puedo rendir al máximo y puedo concentrarme en lo que más importa y eliminar las distracciones y todo lo que me obstaculiza de repente ¡BAM! alcanza un estado de elevación todo lo que era tóxico todo lo que no era para mí todo lo que no me daba vida puedo verlo muy claro en el futuro es tiempo de transformación es hora de desbloquear la resiliencia y encender la energía y la vitalidad va a aumentar la productividad va a cambiar tu identidad y va a desbloquear la dimensión de un impulso imparable si quieres esto Inténtalo por una semana.